Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hermosos, buenas noches. Ay, que está pachurritín, mi Javier, explotó. está pachurritín. Me tenéis explotado. Venga, vamos a pasar este trámite cuanto antes. <risa> Qué tío. Perdón. Bueno. ¿Cuánto más? ¿Cu pues ¿Cuánto más? No, ¿Cuánto yo no, más? Yo no lo sé. ¿Cuánto más hielo nos va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sinceramente, yo ¿Y no ¿Y los ha? Sé. Pero para eso hay unos señores muy sensudos que estudian mucho. Algunos de ellos son de la Universidad Politécnica de Madrid y algún otro es de la Universidad de Lincoln en el Reino Unido. Ya ah, bueno, entonces ya, los... ya lo sabemos. <risa> se lo sabe seguro. Este, el, el de Lincoln lo sabe. Lo que sabe. no sé será podrá hablar con el de la Universidad Politécnica, o a lo mejor les corta. No, no, claro, ya del British comunicaciones. Por eso les, se está desvelando todo. Las llamadas. <risa> bueno, a lo que vamos, que ellos han evaluado los modelos actuales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 No sí eh, para el sistema, pues igual sí, igual sí, Yo, eh, pienso desde luego que estoy en contra, no, pero hay algunos que piensan, bueno, pues eh, que se reconstruya, que se reconstruya, venidores es malo, otra vez, una y otra vez.